Bueno, hemos dicho en los titulares del informativo que los trabajadores de frío pan están denunciando que se declararon en conflicto por incumplimientos de acuerdos registrados en el Ministerio de Trabajo, después que debieron enfrentar una reestructura encubierta y abusiva de parte de la patronal. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la mesa del PAN, Luis Echeverría. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, contame acerca de nuevamente Frío Pan y nuevamente eh, la familia Fernández. Sí, lamentablemente y tristemente, ¿no? Como bien decís tú, desde la época de de Fripud, sí, la familia Fernández este viene con este tipo de, de atropellos, ¿no? Es que una descendencia familiar que lamentablemente no tiene acostumbrado a los trabajadores, pero que en esta oportunidad este no la va a dejar pasar ni el sindicato de base ni la mesa del PAN. Como bien decías tú, este acá de, lo principal es una reestructura encubierta que quieren hacer, que ya lo hicieron en el 2019 cuando se ocupó, que decían que no iba a haber reestructura y terminó a la postre después de cinco días de ocupación, despidiendo a más de 22 trabajadores, de los cuales la la gran mayoría este eran afiliados a la organización. En este caso ellos aducen de que tienen problemas financieros y de que había bajado la demanda, particularmente en el PAN y en el PAN rallado. Por eso, en este mes quitaron el turno la noche, mandaron los a los trabajadores este al seguro de paro, pero resulta que a los dos este trabajadores sobrelaudados con más sueldo que tenía la empresa en el turno la noche, los dejan la mañana. Al supervisor ganando más de 100.000 pesos, y al hornero, en el cual no se precisaba ni supervisor ni hornero en ese turno. Inclusive, el supervisor haciendo tareas por más de 6 horas de un compañero que fue el seguro ganando 30.000 pesos bruto o sea, con 25.000 pesos en la mano. Entonces, entendemos que es una falta de respeto absoluta y una atropello total, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, eh, ustedes están señalando ¿Ya hubo alguna instancia eh, eh, Después de, de, de surgido el conflicto En el Ministerio de Trabajo o todavía no? no? Por esta por esta situación no Ya van este en esta semana Unos tres días de paro De, de frío pan Hoy la mesa del pan es, entre hoy y mañana Está parando el resto de todos los sindicatos Que integran la, la mesa cuatro la por turno para informarle a la gente de la situación y si no hay avance en las negociaciones este en el correr de la semana se va a generar el conflicto, ¿no? Un conflicto que va a perjudicar a, a todo el sector a la puerta de, de una temporada, ¿verdad? Porque la temporada fuerte de las panificadoras industriales es en el pleno verano este que se vende mucho hacia hacia el este. Eh, también acá, si me permitís, sí, José, sí. un segundito, este le atribuimos también acá este al centro industrial de panadero responsabilidad, ¿verdad? porque es quien este eh, integra el Consejo de Salario conjuntamente con el Ministerio de Trabajadores. Y es una este, una empresa que está afiliada al Centro Total de Panadero. Y muchas veces mira para el costado porque dice que no lo puede controlar. Nosotros entendemos que al ser una afiliada de SIPU, a integrar el Consejo de Salario y firmarte de los convenios colectivos, también Friopan, debe el, el sector este empresarial encausar a esa empresa, ¿verdad? De la misma manera que el centro total de panadero nos llama a la mesa del pan particularmente a mí en la calidad de presidente cuando este alguna algún sindicato dice que incumple con este la cláusula de paz y no y noilla en tiempo y forma de alguna asamblea informativa o de alguna asamblea general no bueno nosotros decimos que el, el sector empresarial tiene que tomar en consecuencia con esta empresa verdad Uh -huh. eh, ustedes señalan que eh, esta situación se puede generalizar eh, eh, se puede llegar a tanto Luis sin duda alguna así porque viste como bien lo decís tú otra vez los Fernández Cuántas veces eh, hemos hablado de esto José Luis sí, sí, de sí, los Fernández de los Fernández los Fernández, los Fernández. Sí, sí, porque sí. vamos firmamos y al otro día incumplen y si no incumplen eso buscan buscan otra cosa para incumplir entonces así es medio difícil verdad ya no se puede confiar ni en la palabra ni en la firma de ello. Porque inclusive hemos tenido acuerdos firmados en la Dirección Nacional de Trabajo, con la firma del propio Director Nacional de Trabajo. Y al otro día lo incumplen. Entonces, en esta vez nosotros dijimos, oh, esto es un parate definitivo. O se ponen las pilas o hacen las cosas bien, y por eso decimos que también nosotros acá, le decimos que juega un rol importante el Centro Digital de Panadero si no quiere tener este un gran conflicto en todo el sector. Claro. Eh, Luis, eh, tengo que, eh, antes de terminar este contacto, preguntarte porque eh, la Confederación de Sindicatos Industriales está ya decidió que va a realizar una movilización eh, de todos sí. los sindicatos industriales el martes 17. ¿Ustedes van a participar? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a participar y vamos a participar este parando este las actividades a partir de la hora 9. Sin duda alguna que se enmarca eh, en esto postulado que dice la confederación, ¿no? No más atropellos patronales y no más este caída de puestos de trabajo. Sin duda alguna que vamos a parar y vamos a apoyar porque estamos completamente de acuerdo, ¿no? Con toda la situación compleja que vive el sector empresarial, principalmente en la industria láctea, ¿no? Pero también Intertex, este un, un, una de las pocas empresas que quedaba este eh Steel cerró 70 este compañeros y compañeras sin trabajo, otro tanto en el sector metalúrgico y bueno, y por acá viene lo mismo con una reestructuración cubierta que se van a perder puestos de trabajo. Está claro. Luis Echeverría, muchas gracias por el tiempo y la información. ¿eh? No, por favor, gracias a ti como siempre las órdenes.